Solo necesito una mirada para sentirme libre como si tuviese alas Cada mañana imaginaba un beso tuyo en mi mejilla Pero lloraba porque todo era mentira, no me pidas Que te abandone porque no lo haré Mejor pídeme que salve el mundo porque lo conseguiré Un grupo de chicos y dos chicas estaban en el colegio Vino un chico nuevo llamado Leonel Ezequiel Y cuando salió al recreo vio un grupo, se interesó, era algo misterioso Fue a ver Se acercó y dijo Leonel. Hola, ¿cómo están? Salí de acá, gordo. ¿Por qué me tratan así? Porque no sos como nosotros. ¿Y cómo son ustedes? Nosotros somos perfectos y vos no bueno, porque sos gordo y nosotros no. Todos somos distintos, ninguno es igual, no discriminemos a pesar de las diferencias que hay. Este es un mensaje de los alumnos de sexto B de la Escuela Primaria número 20 de Distrito 19. Carlos Alberto Carranza. Unidos, reunidos en el patio, pasando el tiempo, noto un golpe en mi cabeza, un impacto fuerte que siento. Vienen a por mí, quieren pegarme, van a hacerme daño, solo porque no les caigo bien, no sigo su rebaño. Patada tras patada, noto su puño en mi cara, me defiendo como puedo, ya que nadie me ayuda.